Que lo que le el pollo Que no le veo valentía Que lo que le el pollo y no le veo valentía Que está saliendo criollo Y tan fino que decía Saliendo criollo y tan fino que decía Hoy pues yo muerte a tu gama Que tuviste buena gente Que ya sale mañana Y es de sangre valiente Padre era gallo fino te parece cruzado Padre gallo fino te parece cruzado Tá ligo no mal, papá é má mi dan mi, que vou yo tá ligo mal. valiente, parece que fuera criollo Canta duro en la gallera, que son los patos del tiempo Canta duro en la gallera, que son los patos del tiempo Afílate la sepuela, se que el pueblo no está contento Afílate la sepuela, se que el pueblo no está contento Esa cruzada No apuesten a mis amigos el pollo ha salido mal No apuesten a mis amigos el pollo ha salido malo Es la verdad